El 14 de noviembre, de un domingo caluroso, llegué al lípico nervioso con dos millones prestados. El caballo relojado nos había sorprendido y hoy le echamos una laucha que descarga cuatro kilos. Eran diez los que buscaban llegar primero a la milla. Jaramillo llama para la rotonda los potrillos, la tordilla del Ojara que de pronto se abalanza, pero enseguida se amansa y sale al tranco por la orilla. Por el uno, el de Araya, con picante en el mandil. Y con el dos corre el mío del e s t u d o e l Borrachín. Con el t Rodrigo e s r Blanco del Aras del Firmamento. Ese tiene todo el vento bien pagado en los boletos. Al cuatro lo corre el Beto un bigotudo mendocino. Y el cinco va con Chupino dispuesto a dejarlos quietos. Con el seis va el de Mamina y el s i es t e e el de Lojara. El ocho, el de los Contreras del Paraíso del Aras. El nueve venía de entrar a media cabeza en la calle. Lo corría Pepito Valle porque bien lo conocía. Y el 10-1 de Faría del e s t ú nunca me falle. Son tres cuerpos adelante si la mente no me falla. El pingo va a dar batalla cuando entremos al derecho. e l único que sospecho es del saino en los a r a y a Yo le dije al aprendiz: tranquilo, tenga paciencia. Venga atento y a p r o v e c h a algún huequito si le queda. No se olvide que Noriega lo supera en experiencia. Relojeo pa'l sport y daba 5-50. Y esta manga de fierrero, dicen fija el favorito. Lo cuidaba Gorositum, conocido en la s cuadrera. Los patrones, unos ricos, dueños de qué vida buena. Yo tocaba los billetes como por última vez. Y aunque siempre tengo fe y más si corre mi caballo, hoy si gana me desmayo por culpa del sentimiento. Y en la pantalla aparece el cartel del incremento. Primero jugué un millón pa' controlar la carpeta. Y lo s yo que ya montado desfilando pa la cancha, y yo si pierdo siempre tengo quien me dé pa la revancha. Ya la plata me quemaba como a todo jugador, y me jugué el otro millón si al final pa eso lo traje. Mis rivales van de traje transpirando del calor. Ya parado en la tribuna la panza me retorcía. Y el cuida ni me miraba pensando en el desarrollo. Y el nico armando un cogollo por los nervios que tenía. Y el banquero que me llama me dice: ¿Vos te cubriste? ¿Lo tenés abajo el brazo? Decime que yo le juego. q u El e que estudia e l escolazo termina siendo banquero. No terminamos el f a s o que ya sonó la campana. Y el starter que llamaba uno a uno a la gatera: No quiere entrar el de Contrera, retírelo, compañero. Comparado con el lote, ese era el más parejero. Estoy en la fila con el cuatro, dijo un hombre de camisa, como teniéndolo en fija buscando algún contrincante. Mientras miro la revista y digo: ¿y este debutante? Al final entraron todos a tres minutos de espera. Y así largó la carrera, se piró el c 4 adelante. Y digo: Este vigilante ya nos tiene en la cartera. Cuando apenas sueltan, chocan el de Valle con Chupino. Por poco chocan al mío que se salvó de Milagro. La yegua quedó en el bardo junto con el de Faría. Que si alguno se caía, tiraba a todos los otros. Y el de Araya como loco al ver que la fusta perdía. Entonces en la vanguardia iba el Beto cuatro largos. Y el de camisa gritando: Te van a ver en l a d u c h a Más atrás en dura lucha Contrera con el de blanco. Y a medio cuerpo esperando el mío junto a los palos. Le pido al cielo un regalo para mí en la última recta. Ya que se choca en la suelta, dejó tres desconectados. Dominaba el debutante pisando los 900 y el nuestro venía teniendo, confiando en su atropellada. De repente el de Contreras sale en busca del puntero, lo corría un brasilero que Panchito lo apodaban, y el mío se acomodaba con un leve movimiento. Y ahí le grito: No te apures, falta mucho todavía, que si ellos siguen peleando, arriba llegan sin fuerza. Vos esperá, e s t a t e alerta, cambiá de mano y mová, y en el codo le metá un chirlito en las paletas. Ya pisaron el derecho y al pescuezo el debutante. Y el brasilero atorrante que en su idioma le gritaba. Y el mío que ya doblaba en línea con el de blanco. Y yo, para h a c e r t e franco, pensé que te lo s pelaba. Y de repente el petizo por fuera gana terreno. Y ya se pone tercero cuando pisa los 300. Y ahí me paré del asiento porque la cosa cambiaba. Y el nico que lo gritaba con cara de sufrimiento. Y el debutante se para. Todo lo que tenía, y Panchito se ponía puntero, y aún no pegaba, y el de nosotros tampoco, y a poco se le acercaba. 150 finales, Panchito un cuerpo adelante y por los palos el picante con la gorra le pegaba. Y el mío que aprovechaba que en la cruz iba liviano, ahí se prende mano a mano y el fierro ya se paraba. Un gordito que gritaba: Enrique, salva la plata, no tengo ni palpargata, no me mandes a robar. Y yo que empiezo a llorar porque siento que ganaba y el n i c o se disparaba, no la quiso ni mirar. Y cruzaron los dos juntos en un hermoso final. Yo gritaba emocionado por lo que hizo mi caballo y si la pierdo en el fallo Igual le voy a agradecer, prefiero perder por p i n g o a que ganar por defender. Incremento de un millón avisan en el parlante y la verde en el instante al tope del marcador. Y yo que tengo valor, juego 500 en la raya y sueldo que no se calla con cara de vencedor, va a buscar al peón por la cancha como loco. Y el vocero con la foto dice: hay un ganador. El de sueldo por hocico ganó en el último salto. Y Nico se rompe en llanto con el mero de alegría. Te dije que no perdía si le dejaban el hueco. Y mirándolo de lejos al pibe le agradecían. Con cinco fotografías armaron un lindo cuadro. Y entre los cuatro abrazados al caballo lo tenían. ¡Qué pingo, mamita mía! Los cordobeses gritaban. Y la hinchada que esperaba para sacarse alguna foto. Y el banquero poco a poco d e l h í p i c o se escapaba. Al final dio nueve pesos cuando subió el incremento. A dos millones quinientos saquen ustedes la cuenta. Y entre los dos decidieron al pibe darle el cincuenta. Pa' que le siga corriendo y que nunca se dé vuelta. Fue una tarde de alegría, de mezcla de sensaciones. De saber que las pasiones no se dejan pa' otro día. En esto no hay garantía sin antes llegar al disco. Pareciera que el zorrito lo empujó desde allá arriba. Saludó a los propietarios, a los peones, a los buscas. Y a los dueños del segundo lo invitó, si no se asustan. En la cancha que usted quiera y la distancia que le gusta. Pero esta vez seré yo el que corre sin la fusta.